Y ahora nos vamos a ir hasta Santiago del Estero porque vamos a estar charlando con Diolinda que es integrante de, del Mocase por una situación que se vivió el sábado pasado eh, en un intento de, de desalojar a la comunidad Kachukachi del pueblo Guayacuru eh, allá por el Bajo Hondo para contarnos... Bien la situación y darnos detalle, eh, tenemos del otro lado a Deolinda, ¿nos escuchás? De sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Deolinda, acá Pablo y Saba te saludan. Eh, bueno, primero, eh, eso sí, nos podrías contar brevemente qué fue lo que, que sucedió este este último sábado con este intento de desalojo y de dónde viene esta esta avanzada represiva. Eh, sí, cuando a la, la mañana los compañeros de, de la comunidad Iacucachi del pueblo Huaycurú nos informaron de la presencia de más de 50 policías, nos decían, pero cuando llegamos al lugar había 100 uh, intentando realizar el desalojo con una sentencia que todavía sigue en disfunción, una, una, una sentencia que ha sido apelada. Sí, y sin embargo han vuelto con esa orden de desalojo del año 2019 eh, y la disputa es con el empresario Orlando Canido la disputa por la tierra que viene siendo hace más de cinco años de forma sistemática y, y algunos momentos han sido muy muy violentos porque el empresario ha traído grupos armados para sacar a la familia les ha quemado los de los ranchos, su otro pozo de agua, matado animales y bueno, y ahora nos estamos eh encontrando, encontrando nuevamente con con esta arremetida, ¿no? Y, y el poder judicial siendo cómplice de la situación nuevamente. Ahí nombrabas de Olinda que esta esta orden fue del 2019, pero está apelada, es decir, que no debería haber avanzado este este intento. Eh quiénes son digamos qué qué apoyo político además de, del judicial hay atrás o tiene atrás este empresario Orlando Canido de de Gaseosas Manaos que ya ha sido denunciado eh, reiteradas veces pero quién está atrás eh, políticamente judicialmente apoyándolo y sí la orden es del año 2019 pero no, aún así, que está apelada, existen otras leyes como la 26.160 que ampara a la comunidad porque está bajo un relevamiento territorial, tiene reconocimiento también con la personería jurídica que se le ha sido otorgada, es, eh, digamos, un, un sujeto jurídico también si nos vamos al caso y en el marco de la pandemia a nosotros nos parecía... Además, eh, más violento de lo que podían suceder la, las cosas, ¿no? Y, y nuestro análisis obviamente viene eh, siendo en que este empresario ha estado en varios lugares de la provincia intentando apropiarse de tierras, eh, de territorios donde viven familias campesinas. Su método ha sido oir con bolsines de dinero para comprar la posesión, en algunos casos han logrado hacer esto, pero en la familia de Yakukachi que hoy están enfrentando esa y están resistiendo para no ser desalojado, no no ha hecho ningún tipo de negociación, ¿no? Exigen se les respete el territorio donde están produciendo, donde se han criado sus hijos y ese elemento aparentemente es algo que no terminan de creer o no terminan de convencerse que así va a ser. En años anteriores eh, ha estado incluso bueno, con la presencia del, del Macrismo hay ha habido como más visibilidad de, de los interlocutores que iba llevando aquí en la de, en, en la provincia, ¿no? Atado Emilio Rachet, a a otros empresarios que han querido incluso impulsar un acuerdo con la ministra Bullrich en su momento para el tema de la seguridad en la provincia porque había muchos afectados por el tema de la tierra y es ahí donde hoy por hoy está como de alguna manera creciendo eh, a cierta referencia de la derecha Y que se agarran de este tipo de situaciones donde el campesinado viene resistiendo a no ser desalojado y nos están caratulizando como grupos, este un grupo silícito para actuar eh, quitando tierra a los empresarios, cosas que no es así. Históricamente las comunidades hoy están organizadas, han vivido en las tierras donde están defendiendo. Y, y los intereses son eso para el agronegocios ¿sí? De Olinda eh, es eh, conocida la, la, la violencia o la arremetida de parte de como decías del agronegocio, intentar ex extender las fronteras o eh, hacerse de tierras. Eh, el mocase viene sosteniendo una lucha histórica eh, en contra de esta avanzada empresarial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vienen eh, también como organización, acompañando estas estas luchas que vienen dando distintas comunidades eh, en Santiago del Estero, eh, cómo se vienen organizando y también cómo vienen a, a enfrentando toda esta situación eh, represiva en el marco de la pandemia? Sí, la comunidad Iacucachi ya viene de un proceso organizativo de más de 20 años en el movimiento, son una de las comunidades que casi limita con el, la provincia de Santa Fe, de hecho está casi en la triple frontera la, el territorio y eso es lo que a nosotros también le añadimos, lo que es eh, el, la función que pretende darle el empresario a esos lugares el estar sobre las fronteras o los límites fronterizos entre las provincias les da algún changüí para instalar pistas clandestinas. Entonces estamos hablando ya no solo de agronegocio, estamos hablando de agro, negro negocio y, y eso es eh, algo que en el norte de, de, de nuestro país ahí existen estudios, informes del crecimiento y la presencia que han ido teniendo. Y los radares electro que, que, que tienen que, eh, del espacio para mirar si si, si hay movimiento de avionetas y eso, no existen, digamos. Entonces, esta situación la estamos también eh, manifestando a autoridades nacionales, Eh, y también fuerzas de seguridad, así para que tengan intervención y un trabajo, incluso aquí en la provincia, no solo con la organización campesina, sino involucren también al gobierno provincial, que es eh, quien en definitiva también está incumpliendo eh, la protección de alguna, bueno, ante estas situaciones, ¿no? La pandemia se nos está viniendo cada vez más a las zonas rurales, Eh, en estos últimos meses prácticamente hemos tenido algún compañero que han estado eh, contagiado todos los, los tiempos anteriores hemos eh, no hemos tenido compañeros con casos de COVID, eh, hace dos semanas las compañeras que están en los merenderos, que en la provincia, eh, en los 25 departamentos que estamos de la provincia, Eh, han ido habiendo más demanda de merenderos, sobre todo en los barrios populares donde estamos trabajando y son alrededor de 5.000 personas las que asisten a los 26 merenderos que, o fogones, eh, fogones le decimos nosotros fogones comunitarios, que asisten para recibir un plato de comida. ¿no? Así que esa situación también está bastante complicada, el acceso a la alimentación y el marco de la pandemia, que nos vengan a desalojar, también es una responsabilidad eh, del gobierno provincial porque manda la fuerza policial, y aquí ha estado la policía de la provincia, ha estado la infantería y ha estado la usar, haciendo ese desalojo o queriendo llevar adelante el desalojo el día sábado. Y no lo hemos permitido. Deolinda, el desalojo, como vos decías, no, no lo pudieron llevar adelante, eh, pero sí hubo violencia, hubo represión estatal. como ¿Cómo están eh, los integrantes de la comunidad? Eh, ¿Hay heridos? Eh, se pudo ¿Hay un relevamiento de, de, de eso con a, al día de hoy, de lo que estuvo pasando el sábado? Sí, ha habido un momento de tensión, pero no, no ha pasado mayor. Nosotros nos hemos organizado para que eso no, no pudiera ser porque... Enfrentarnos con ello era también seguir dándole de comer a esta caracterización que pretenden hacer de nosotros. Nosotros queríamos llegar a donde estaba la familia, al rancho, para evitar que sigan sacando las cosas a la calle. Y habían pasado por tres familias y estaban en la familia de Marilín y, y Fernández. Y hasta ahí hemos logrado llegar prácticamente al patio de la casa y ahí hemos estado hasta las siete y media de la tarde donde supuestamente no se podían comunicar con la jueza, la Rosa Falco, y finalmente el jefe de policía les ha terminado diciendo que se retiren del lugar. Así que se han retirado, se han, se han ido, pero aún así la orden no está este, decidida. Hoy por hoy no hay una orden oficial, digamos, ni por Superior Tribunal de Justicia, ni por la Rosa Falco, de que la medida de desalojo esté suspendida, ¿no? Eh, se ha tomado intervención por parte de juzgado federal también, que estamos esperando que se resuelva, y vamos a seguir hasta última instancia donde corresponda llegar para que definitivamente se respete, no solo el derecho de la comunidad originaria de Huaycuru, de, de Bajo Hondo y Acucachi, sino el acceso a la tierra, a la alimentación y a la forma de vida que están sosteniendo los cumpas ahí. Deolinda, hay eh, una... Otra preguntita, justo con lo que venías diciendo, eh, ¿cómo tienen pensado algún un plan de lucha? ¿Cómo, continúa, eh, ¿cómo continúan estos días eh, después de este nuevo intento de desalojo? Y ahora estamos haciendo turnos entre las distintas comunidades de, alrededor de la comunidad de Bayacucachí Eh, haciendo guardia también para que no continúen desarmando porque el empresario canido con matones se han puesto a cortar y a llevarse el alambre, los postes las varillas que, que es eh, el cierre para que no pasen los animales de los cumpas eso han hecho más de dos kilómetros han tirado de alambre en este momento hay la policía constatando eso y la idea es volver a levantar ese alambre y tratar de hacer Bueno, obviamente en el territorio la resistencia y después la gestión es necesaria para que eso tenga una resolución lo más pronto posible y que la comunidad continúe con la tarea de, de producir, cuidar la tierra, seguir digamos transmitiendo lo que ellos saben hacer, el trabajo colectivo. Eh, tenemos conocimiento que también eh, entre entre esas gestiones que nombrás, eh, Hay una denuncia que, que están llevando adelante eh, en conjunto con, con la presidenta de ina el ministerio hacia el ministerio de, de justicia de la nación eh, pidiendo eh, a esto desde lo legal eh, que se, que se pueda frenar eh, este desalojo eh, y sobre todo la violencia que, que vivieron eh, que estábamos leyendo el, el domingo y el lunes Pos, este movilización ahí, eh, cortando los alambres, llevándose las varillas eh, como respuesta a ese intento de desalojo. ¿Cómo viene eso? Sí, ahí nosotros tenemos sin duda que destacar la actuación inmediata que ha tenido el INAI en la persona de, no solo de, de Odarda, sino todo el equipo ahí para solicitando la suspensión de esa medida. En, no solo en la, en la pandemia sino violando el artículo 2 de la 160 de la 26.160 y conjuntamente también se ha hecho presentaciones de parte de la Dirección Nacional de Tierra de la Secretaría de Agricultura Familia Campesina e Indígena y, y bueno, en la presencia y la intervención de la Dirección de Género e Igualdad en, en el lugar, ¿no?, para garantizar también la integridad de las eh, familias y especialmente de las mujeres. Esas notas están siendo mandadas a la Rosa Falcon, Ahí están están también acompañadas, digamos, con una funda, fundamentación no solo de los derechos que han pagado, a las comunidades eh, y bueno esperemos que eso se sume y se resuelva aquí lo que hay es también una tendencia de discriminación de persecución a la organización eh, y es eh, lo que se ha visto claramente en la respuesta de la Rosa Falcon dirigida al juzgado federal cuando hace el informe no y el informe decía que estaban ejecutando todo bien el, el desalojo hasta que ha llegado el Mocasia a impedirlo diciendo que todas las comunidades que están, incluida la comunidad de Iacucachi, pertenecen al movimiento campesino de Santiago del Estero, al movimiento nacional campesino indígena, y, y bueno, no y la consigna es que no vamos a permitir ni un metro más, no más injusticia, y en eso nos vamos a seguir exponiendo, digamos, arriesgando lo que tengamos que arriesgar, incluso la vida misma. De olinda te agradecemos muchísimo tu tiempo, la, la comunicación, eh, para para tener de primera mano también eh, cómo está la situación eh, en Santiago con la comunidad Iacucachi del pueblo Huaycaicuru, eh, para saber que siguen organizándose, que van a seguir eh, defendiendo los derechos de, de las comunidades. Y bueno un abrazo grande y, como siempre, el aire de Enredando las Mañanas a disposición de, de todas las luchas. nada Muchas gracias a ustedes por el tiempo y, sin duda, aquí sepan que estamos haciéndole la el aguante, la resistencia, la soberanía alimentaria de nuestro país, porque, en definitiva, el fondo de la cuestión es también ¿Quién tiene la tierra? ¿Para qué la tienen? Y aquí en este caso nosotros las queremos seguir teniendo para producir alimentos sanos, variados para nuestro pueblo y no permitir que el agronegocio nos la sigan arrebatando.